Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Peguémonos la palma, ni siquiera éramos pueblo siquiera. Pero ahora, dice, somos pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, dice Pedro... Les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar Que los incrédulos glorifiquen a Dios viéndolos a ustedes. Impresiona, hermano. Impresiona realmente. Y si nuestra conducta debe ser así ante los incrédulos, ¿cuánto más? Ante los hijos de Dios. Ante nuestros hermanos. ¿Cuánto más, hermano? Yo creo que mucho más. Nosotros, queridos míos, estamos congregados formando una asamblea, una eclesía que se reúne para Dios en torno al Dios viviente. En torno al Dios que hizo los cielos y la tierra. En torno al Dios que dijo, hágase la luz y la luz se hizo. en torno al Dios que dijo llueva maná para mi pueblo y el maná cayó durante 40 años todos los días en la hora precisa ni antes ni después ahí estaban los panaderos de Dios en el cielo amasando a las 4 de la mañana para que a las 7 de la mañana los israelitas pudieran recoger su pan y pudieran alimentarse nosotros somos una asamblea reunidos en torno a ese Dios, hermanos míos en torno al Dios viviente que a su sola palabra va a hacer que todos los muertos resuciten así oiga, si no es cualquier Dios el que tenemos ¿se fija que de repente abusamos de la gracia? ¿Le va quedando claro que abusamos de la gracia, no? Sí, sí. Tenemos gracia hermano de Dios Pero no libertinaje No podemos abusar de la gracia de Dios Hermanos míos Porque dice la escritura Que de todo daremos cuenta Daremos cuenta De las malas palabras, de las malas actitudes De las malas conductas De cuando llegó una, una persona nueva A la iglesia y no le quisimos dar la silla Porque es la silla donde siempre me siento Y en mi silla, ¿por qué me voy a parar? ¿Qué onda? ¿Dónde la vieron? Eso sucede en algunas iglesias donde hay sillas. Aquí no, porque hay bancas, hermano. Así que no, no pasa eso. ¿Verdad? Insisto, no quiero hablar de las cosas negativas, hermano. No quiero hablar de. porque la lista es muy larga. Usted sabe perfectamente mejor que yo. De todo lo que podríamos hablar. Entonces, hermanos míos, dice la Escritura que estamos congregados delante del Dios viviente como una asamblea viva y que esta congregación es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea una columna? Una columna, hermanos míos, es una señal es un recordatorio normalmente las columnas eran de piedra y se levantaban y todavía están plantadas por todo el mundo ¿verdad? incluso ahí hasta en Stonehenge en Escocia ¿verdad? el famoso círculo de columna de piedra con unas cuestiones arriba arriba pero generalmente las columnas tenían una inscripción que decía para qué habían sido levantadas ¿verdad? y las columnas manifestaban siempre la gloria de algo. Mientras más alta y mientras más espectacular era la columna, mayor era la gloria del que lo había erigido. Por eso que los templos antiguos y, no sé, por el Partenón de Roma, columnas para arriba, los romanos, columnas para, todo, para todos lados. Entonces, una columna, hermanos míos, es un testimonio, es un recordatorio. Tiene un significado en sí mismo. El diccionario dice también que existe algo que se llama quinta columna. ¿Y qué es? Una, me llamó la atención por eso que la anoté. ¿Sabe lo que es una quinta columna? Es un grupo de partidarios de una causa que en tiempos de guerra se encuentran en territorio enemigo. O sea que la iglesia es quinta columna, hermano. Somos quinta columnistas eso lo usaron harto en la segunda guerra mundial los que son aficionados a la historia entienden entonces, pero aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo Pablo si ¿sí puedes tirar el texto para que podamos recordarlo una, una vez más ahí dice la iglesia del dos viviente columna, dice de la verdad y también dice baluarte me entró la duda es con B larga, con B corta me equivoqué entonces uff bueno gracias señor por darme la oportunidad de ser humano ya, me equivoqué me equivoqué y no no le apliqué el corrector or ortográfico del, del Word para que vean que tampoco manejo muy bien el Word gracias Pablo Valuarte. ya fortificación de deja ver ahí la fortaleza, ciudadela, fortín, barbacana, ahí me pillaron, no sé lo que es eso. Fuerte, sí, torre, bastión. Hay otras versiones que dicen bastión. Que la iglesia es bastión dice de la de la verdad. Fundamento, baluarte. Entonces, queridos míos, ¿qué es un baluarte? Un baluarte es un depósito. Un recipiente en el cual se guardan algunas cosas. Es una fortificación de forma pentagonal ya yo dije ¡ah! de ahí viene el pentágono de los gringos entonces porque es donde está el alto mando del ejército el pentágono, es un bastión es un bastión ¿cierto? es un baluarte entonces queridos míos pero aquí el apóstol Pablo dice que la iglesia es un bastión, es un baluarte donde está atesorado Dice la verdad. Testimonio, columna, señal, recordatorio y recipiente, fundamento, baluarte de la verdad. Eso somos nosotros. Y eso acarrea una tremenda responsabilidad, hermanos míos. Nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Y no solo la verdad es Cristo, sino que también Cristo es la palabra. ¿O no? Por eso les digo, o sea, uno de repente se mete en profundidades teológicas y yo en este momento estoy hablando a Cristo. Cuando leo eso y cuando cito la, el texto, estoy hablando a Cristo. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14.6. Cristo es la verdad. Entonces Cristo es depositado en la iglesia porque ella es baluarte de la verdad. La iglesia es un baluarte, ese depósito en el cual Cristo es puesto en toda su plenitud. Si no podemos encontrar a Cristo en la iglesia, pregunta, ¿dónde lo encontraremos? Si no podemos hallar la verdad en la iglesia, ¿dónde la hallaremos? Los discípulos le dijeron al Señor, ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida ¿Qué pasó? Esas manitas arriba, ¿qué significan? ¿Gloria a Dios significa? No, no, no. Ah, ya ¿Quién está golpeando un fierrito? Si alguien tiene que salir, que salga, Que tome aire, que tome agua, no bueno, sé sí. Entonces, queridos míos Recapitulo: si no encontramos la verdad en la iglesia, ¿dónde la encontraremos?